Eh, sí, la lista que nos han asignado es eh, la del Frente Social, es la número 1603, lista 1. Eh, se debe a que el acuerdo, digamos, de la conformación del Frente para la Victoria eh, en la Provincia de Buenos Aires es un, es un Frente Provincial en el cual el Partido Judicialista es la columna vertebral del de digamos, de ese Frente para la Victoria, y bueno, dentro de, de esa decisión estratégica se decidió que el Partido Justicialista de Olavarría participara en las elecciones de octubre, entonces por eso dieron una lista de adhesión que va a ir con la lista este 14 de agosto con la lista de Cristina Kirchner para Presidenta y de Daniel Scioli para Gobernador, y vamos a estar acompañando ya directamente en octubre a través de este Frente Social que se ha conformado para poder darle representatividad al Partido Justicialista de Olavarría. Bueno, ¿cómo viene eh, la campaña? La verdad que muy bien. Eh, nosotros, es una práctica del justicialismo, eh, ir a encontrarnos cara a cara con la gente. Nosotros lo hacemos, eh, digamos, eh, históricamente. Nosotros desde el bloque de concejales, con Juan Sánchez y con mi padre, Miguel Santezán, tenemos un grupo de compañeros y compañeras que van eh, por los barrios eh, relevando las problemáticas y son un bloque que ha presentado... Eh, muchísimos eh, proyectos de ordenanza de, de, que han surgido de los vecinos, como por ejemplo ahora el asfalto en el barrio Jardín, que es un proyecto del que se presentó a través de un, de un reclamo que habían hecho los vecinos del barrio Jardín, que lo, eh, surgió a través de estos relevamientos, lo presentó el bloque del partido justicialista y bueno, hoy por suerte podemos ver en el barrio Jardín que están haciendo el asfalto como eh, en la calle Trabajadores y Pellegrini, donde los frentistas eh, de una cuadra entre mm, creo que es leal y Pellegrini tenían un grave problema de saneamiento y la y la calle sin asfaltar bueno eso también se relevó dentro de esas caminatas son dos casos dos ejemplos puntuales pero nosotros lo hacemos casa por casa y barrio por barrio y hemos recorrido casi todos y vamos a ir recorriendo hasta el día de la elección eh, la verdad que lo primero que tenemos que decir es agradecerle a los vecinos la calidez y la confianza que nos brindan porque tocamos timbre y hablamos con la gente escuchamos las problemáticas y también compartimos un rato agradable porque la verdad que los vecinos eh, tienen, como se dice una onda espectacular no sé, yo creo que se debe a que tenemos una candidata que es eh, muy buena y que tiene mucha entrada en todas las, en todas las casas de familia ¿no? y bueno, y para vos es un desafío porque es la primera incursión eh, directa en, en política ¿no? si, sí, yo la verdad que eh, eh, digamos llevo una vida formándome como cuadro político Eh, porque desde que nací... Eh, parece que eh, lo único que me que me ha interesado es esto eh, pero de todos modos nosotros somos un digamos como al, al grupo político somos un grupo político nuevo nosotros somos un grupo que trabaja hace mucho tiempo en el justicialismo de la barría... pero que eh, siempre ha acompañado al justicialismo en todas sus, sus variantes y esta vez hace dos años decidimos que era la hora de empezar a, a luego de haber aprendido mucho en la calle y con los compañeros y formándonos políticamente de empezar a asumir las responsabilidades que nos designan y bueno esta vez me tocó a mí encabezar la lista de concejales por un pedido expreso de Adriana que es una compañera que eh, con la que venimos trabajando hace muchos años y que tenemos más allá de, del, del acuerdo y de, y de la ideología la doctrina que profesamos ya tenemos una amistad muy grande eh, ella pidió que la acompañe personalmente y yo no podía a fallarle, así que estoy dando todo lo que tengo para ver si logramos ponerle a Adriana de intendenta, porque va a ser un cambio eh, un cambio muy sensible para la ciudad de la barría. ¿Y Miguel, el padre, y ¿acompaña? Sí. ¿Apuntala? No solo acompaña y apuntala. Yo creo que es el mentor y el factotum de todo esto. Nosotros eh, sin él, eh, yo siempre digo una frase que siempre acuñamos, qué suerte que tuve yo que nací después de mi padre. Eh, ojalá todos los hijos en este mundo pudieran decir lo mismo que digo yo y ojalá mis hijos eh, puedan sentir el orgullo que tengo yo de ser hijo de, de quien soy no y bueno, solamente mi trabajo es honrar eh, lo que he aprendido de él y por supuesto lo que he aprendido en casa que es hacer un, un buen amigo un buen vecino, un buen padre y bueno, lo que se necesita para vivir eh, en, en armonía en una comunidad que la tenemos que construir entre todos Bueno, 10 pasados se dio a conocer la posibilidad de que llegue Scioli Eh, eso está confirmado aunque viene por una actividad vinculada con lo gremial, la entrega de escrituras pero bueno, también es un apoyo político Sí, eh, nosotros concretamos la visita de Daniel Scioli eh, la semana pasada nosotros le hemos hecho una invitación de tanto desde el partido justicialista como de, de, desde el gremio esto es, digamos, consecuencia de un trabajo que se viene realizando en conjunto con el gobierno de la provincia y por supuesto con el gobierno nacional eh, y aparte parte porque por lo que vemos eh, creo que reconocen en nosotros eh, nuestra militancia y nuestro trabajo diario que es lo que vienen en definitiva a apoyar o a darle respaldo a la candidatura de Adriana Capuano en este caso. ¿Cuándo se concreta eso? Esto va a ser el jueves a la tarde, nosotros vamos, estamos invitando a todos los compañeros que quieran estar con el gobernador en el, en el sindicato, en el centro plazo de comercio, lo vamos a recibir al, al gobernador y a, sus, a, y a sus acompañantes de la forma manera Le vamos a contar con todo el grupo de trabajo qué es lo que hemos hecho durante estos años y, y cómo estamos trabajando la campaña para ver cómo damos nuestro mayor aporte a, a, a que Daniel Scioli sea gobernador nuevamente y a que Cristina eh, pueda profundizar los cambios que, que ha encarado en Argentina. ¿no? Radio Lavarria te dice gracias. Muchísimas gracias a ustedes.